y Me di cuenta que vos estoy tocando fondo. de la musiquita ya me tiene. Y ahora sí, con esta tremenda canción, como dice ella, la única canción que habla sobre el fondo, le damos la bienvenida a Julia Ribeiro. Hola, Julia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Te bueno, saludamos alegro. acá desde Piso, eh, Elian y Claudio, hoy estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo muy bien, ¿tú? Acá vamos, en lo personal bien, diría, <risa> se, se dice en estos días, ¿no? Sí, sí, sí, así es, eh, pero lo personal es político. Sí, <risa> sí no, el no puedo ocultar el, el desánimo que me produjo, los primeros momentos... Eh, los resultados del domingo Pero bueno, es eso, es eh, apechugar Y seguir para adelante, militando Metiéndole para De cara a, a las elecciones de octubre ¿no? Así es eh, Bueno, ¿de qué vamos a hablar Entonces hoy, eh, justamente En esta columna? Ay, eh, Claudio Elian, me pasó que elegí Como siempre demasiados temas No <risa> sé si vamos a llegar, pero vamos a intentarlo La idea es repasar un poco Cómo los eh, porcentajes del domingo a la noche repercutieron el lunes inmediatamente en la economía, que es lo que, que habíamos charlado la semana pasada, eh, que era una, una probabilidad, eh, porque esto, los, los mercados tanto financieros como, eh, como los no financieros reaccionan muy rápido a, a, la, a los resultados electorales. Después tenemos el dato del eh, índice de precios al consumidor, o sea, la inflación para el mes de julio, que también este salió el lunes eh, o bueno, ayer martes ya no me acuerdo eh, y por último dos a ver como elementos un poco más de reflexión eh, uno en relación al FMI porque siempre hablamos del FMI que es cómo votó cómo votó eh, quien no tiene voto pero eh, sus, sus decisiones pesan y mucho eh, cómo votó el FMI el domingo y la otra es bueno hasta qué punto eh, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias tienen sentido aún con también los, eh, algunos efectos que tiene realizar los pasos para eh, la economía en Argentina. Vamos por partes. Eh, los resultados del domingo, efectos inmediatos del lunes, bueno, la especulación del mercado cambiario, el salto del dólar blue, que terminó en, en el día lunes con un pico de 730 pesos eh, del, del martes. 730 pesos había saltado el lunes, volvió a saltar el martes. Y esa, eso, se, eso también desata um, rumores y miedos, expectativas que impulsan la presión financiera. Entonces eh, subió el dólar contado con liquidación, el llamado contado con liqui, así como para los amigos, el dólar MEP también, y esa tensión de las subas de los diferentes precios del dólar está vinculada directamente con las medidas que promueve el candidato que más votos sacó, que es Javier Milei, que muy abiertamente plantea, por ejemplo, dolarizar la economía como una opción, como una posibilidad de resolución de nuestros problemas inflacionarios y, y, de, y de pérdida del valor eh, adquisitivo del salario. Bueno, esa opción de dolarizar la economía presentada por el candidato que más votos sacó, bueno, genera una tensión y eh, ante una posibilidad de fuerte devaluación, bueno, eh, esto induce a los inversores a adelantarse a comprar dólares en los mercados financieros y en el mercado ilegal como forma de cubrirse ante una posible eh, gran devaluación. Bueno, no se hizo esperar la respuesta por parte del de, eh, Ministerio de Economía que pre propició una devaluación del 22% aproximadamente. Esto se ve reflejado directamente en la suba del precio del dólar oficial de 285 a 350 pesos y en la suba de la tasa de interés Que para ahorristas minoristas se ubica más o menos en casi 120% nominal anual. Subió más de 20 puntos la, la tasa de interés. Y a su vez, ayer martes eh, se inició el proceso para renovar los acuerdos de precios eh, que, que habían caído, eh, los de precios justos, con una pauta que se pretende sea de aumentos del 5%. Eh, anual durante los próximos 90 días, mensual durante los próximos 90 días, perdón. Bueno, lo dije rapidísimo, perdón si lo dije demasiado rápido. <ríe> no, pero no, con esto... va vamos siguiendo, vamos siguiendo. <ríe> Bien, eh, bueno, con esto quiero decir, el, el... la semana pasada habíamos charlado, si gana massa la reacción el lunes va a ser una, si gana Miley, la reacción el lunes va a ser otra. Fue eh, Miley el vencedor y así se movió el... El dólar ilegal Tanto como el contado con liquidación O el dólar net Y la verdad es que la respuesta de la devaluación Por parte del gobierno del 22% eh, Si se quiere Es una respuesta como eh, Por así decirlo, necesaria Ante esas subas, esa especulación, etcétera Pero peligrosa En relación a cómo eso Impacta casi también inmediatamente En los precios de, Del consumo minorista Y ahí es que se retoma la negociación para los acuerdos de precios, los controles, algunos controles también de AFIP, etc. Todo muy bonito, pero eh, sabemos que eh, los grandes formadores de precios, sobre todo en relación a alimentos, que es lo que más rápido vemos, eh, no descansan, los, se mueven mucho más rápido, y se adelantaron ya el viernes, inclusive antes de las elecciones, diciendo, Ay, no, no tengo precios todavía, la lista de precios de ARCOR, bajó a los comercios con un 20% de aumento en algunos productos antes de saber nada, y además eh, ahí como juega la especulación es que si el dólar oficial au aumenta eh, y eso significa una devaluación del 22%, bueno, eso no significa eh, como de forma equivalente que los precios tengan que subir un 22%, no, eso es en relación a los productos que contienen una parte de su elaboración en, en, en importados o que dependen de... Eh, Del mercado exterior para determinadas cosas No en todos Entonces esto, que aumente la mermelada o las galletitas no, En el porcentaje que sea No tiene eh, razón de ser Más que, que la de la especulación Y bueno, y la de también Cómo, cómo opera políticamente eh, Estos sectores para, para, su, para tirar harina Para su costal Así es eh, Es como Bastante complicado a la hora de Pensar en el mercado, creo que eso, también como nadie esperaba, no sé si los mercados también esper no esperaban eh, el que ganara mi ley, era imprevisto y por ahí era un escenario que ni siquiera nosotros calculamos, ni ellos. Pero que se mueven rápido, se mueven rápido, ¿no? Claro que sí. Bueno, y el, el índice de precio al consumidor, la inflación de julio, o sea, hasta 15 días, digamos, la del mes de julio, dio un resultado que alcanzó el 6,3%. Si nos acordamos, el de junio había sido el 6, bajando bastante en relación al de mayo. Ahora, este subió un 0,3%, la interanual llega al 113%, y eh, eh, los alimentos y las bebidas anduvieron por ahí cerca de ese promedio, lo que superó y duplicó ese, ese índice, que es un promedio entre todos los rubros y sectores, fue la comunicación, por segundo mes consecutivo, todo lo relacionado con comunicación, el celu, internet, etc., eh, subió a un 12,2%, y había Uf. sumado 10,5% en el mes de mayo, eh, y, y son valores muy altos, además, teniendo en cuenta de que, eh, teniendo en cuenta que el, el aumento regulado, los autorizados, habían sido de 4,5%, bueno, no, comunicación aumentó el 12,2%, y ahí también tenemos parte del, a ver, del problema cuando hay rubros y sectores que aumentan por encima de lo acordado y sostenidamente, bueno, eso afecta mucho al índice general y sobre todo a los bolsillos de las familias, ¿no? porque ya sabemos lo que significa eh, internet eh, como servicio y como derecho en, en la actualidad después hay algunos otros rubros y sectores que tienen que ver con la, la estacionalidad las vacaciones de invierno dieron como resultado que se incrementaron los precios de recreación, cultura, restaurantes, uh -huh. hoteles. Eh, y bueno, la verdad es que lo que podemos esperar para la inflación de agosto no es muy esperanzador. Sí, se habla de dos dígitos, ¿no? O sea, dando un salto de lo que venimos barajando entre el 7, el 8 en su momento, hace unos cuantos meses, ahora el 6, pero o sea, se proyectan dos dígitos, ¿no? Sin dudas es que mete un poco de mayor presión y de esas famosas proyecciones, sí que es alarmante. En este caso, ¿no? sí. en, esa, en esa transición, Julia, de ser un servicio esencial, donde tenía en el marco de la pandemia ¿no? la conexión, el acceso a Internet, a en el camino, el, el fallo luego de la judicialización para permitir estos aumentos ¿no? en estos servicios clave. Y, y siempre es, esto es un buen momento para recordar el daño que hace el Poder Judicial a la vida cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos. Hay un fallo que frena que este servicio pueda ser este, incluido dentro, como un derecho básico y que sus precios no puedan ser aumentados de la manera en que lo son día a día. Y esto es esto, pura obra del, de la Corte Suprema. Está bueno recordarlo siempre. Sin duda no hay mucho para decir de la, del poder real. ¿no? Muchas veces se pone en tela de juicio donde está el poder real, ¿no? Diría Mañeto Puesto Menor, la presidencia, vicepresidencia. <risas> bueno, nunca mejor dicho, ¿no? Y el, el Poder o Partido Judicial, marcando agenda y también socavando y limando gobiernos democráticos donde obviamente los va limitando en su alcance. Sí, totalmente. Y bueno, en, en ese sentido podemos saltar al próximo tema, pero para tener en cuenta, durante agosto hay algunos aumentos regulados, autorizados, que ya podemos eh, saberlos, como eh, las prepagas, como eh, el transporte, las naftas y peajes, como nuevamente internet, telefonía y cables, con otra vez aumentos del 4,5%, en teoría eh, se, se verá cómo, cómo lo implementan en la realidad. Y en la educación privada en relación a la provincia de Buenos Aires, también bastante alto. Ahora bien, dentro de los no regulados, se prevé que los movimientos del dólar en estos días post-elecciones tengan un efecto importante en los precios Y bueno, eso también lo vamos a, eh, no solo saber el mes que viene por parte del INDEX, sino saber eh, cada día cuando vayamos a, a comprar lo que necesitemos para, para comer, para vestirnos, para transportarnos. Sí, el golpe al poder adquisitivo, ¿no? el golpe al bolsillo, ya te salió a pedir, por un lado, una suma sí. fija y también que se abran todas las paritarias, que puede ser ¿no? el punto que desencadene a otros representantes de trabajadores y trabajadoras, en este caso, desde el lugar del trabajador y la trabajadora del Estado, ¿no? Que asimila el golpe y proyecta, veremos si se concreta, esa reapertura de paritarias que estaba previsto para el mes de septiembre, me parece, o sea que tampoco faltaba tanto, pero venimos de esos aumentos escalonados y ahora sintiendo el golpe, por lo menos fue noticia hace un rato, atea con este llamamiento. Sí, exacto, es un reclamo esto, el movimiento obrero organizado que viene siendo sistemáticamente repetido, Y, y, y no logra no logra el efecto buscado en eh, en el gobierno nacional y que y que vuelve a tomar fuerza eso por parte de el, eh, los y las laburantes de eh, asalariados y también la necesidad de eh, un poco esto eh, mejorar los ingresos de de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no están dentro de ese universo eh, asalariado. monotributistas trabajadores y trabajadoras de la economía popular No, son casi la misma cantidad, eh, si sumamos todo ese sector y todo el sector asalariado público y privado, en total somos 20 millones de laburantes, bueno, 10 de cada, eh, de cada uno de esos grandes grupos, y, y no, no alcanza solo con eh, esto, ocuparse del de aumento del límite del, del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Sí, deja mucha gente afuera, ¿no? que obviamente son medidas que se celebran para el trabajador plenamente registrado uh -huh. y, y demás, pero que deja ¿no? el abanico, por un lado, de la economía popular y después de el cada vez más normalizado, trabajador eh, por su cuenta o la figura del monotributo, que también queda por fuera. ¿no? En todo caso dirá, bueno, mi, ingreso, mi eh, impuesto a las ganancias es el ingreso bruto. Depende, obviamente, uh -huh. de lo que se factura y demás, es, es largo para hablar, uh -huh. obviamente, pero queda como un poquito relegado, otro eh, gran aporte de ese sector de la eh, economía social que es, es el monotributista. Sí, claro, y ahí también tenemos, digo, uno de los, también dentro de la cantidad, enorme cantidad de análisis que, que seguramente ustedes también han ido escuchando, masticando y elaborando en, en estos días, bueno, una parte realmente de los resultados electorales, Una parte importante tiene que ver con, con el día a día de, de las y los laburantes y en ese sentido está clarísimo que, que el gobierno no ha resuelto, no solo no ha resuelto, ni siquiera ha mejorado eh, esas, esas condiciones y eh, aún más grave es eh, haber roto el contrato electoral y, que, y que, bueno, que esto esté sucediendo con niveles muy altos eh, y, y eh, totalmente... Eh, inauditos en un gobierno peronista de pobreza y indigencia y también eh, dentro del de mundo de las infancias, lo cual nos pone muy tristes además. Sí, mucho para debatir, ¿no? Respecto de lo que fue el comienzo, esa transición más uh, por ahí de... de parece de, hace tanto. De, por ahí, ¿no? La transición del voto en contra de la administración Macri, la, la pandemia amarilla, uh -huh. diríamos en algún momento, <risa> al presente, ¿no? sin duda que se generan muchas tensiones, en el marco de un frente con lo que implica pisos de acuerdo, pero bastantes de desacuerdo, con la administración que más se ha criticado públicamente entre sí, vos hiciste esto, <risa> yo hago lo otro, vos tenías la lapicera, los asesores que no asesoran, que esto, que, que lo otro, aquello. que yo me levanto del recinto y no estoy cuando vos estás, no te, no te acompaño, te critico, voy por acá, me voy, vuelvo, esto obviamente rápidamente, ¿no? Pero... <risa> que sin dudas marca que los frentes han llegado para quedarse y que hay que entender esa clave ¿no? los pisos de acuerdo que no son plenos acuerdos sino irían todos con una sola lista con un solo sello y bueno las tensiones propias del caso y cómo estos nuevos actores de la política que en algunos casos pueden ser más o menos disruptivos con un discurso más o menos eh, de buenos modales o no como diría Milay también bueno mucho para hablar no de cómo construimos política cómo generamos o no que se renueve la política con los nuevos liderazgos y que por ahí es una de las tantas materias pendientes del debate, mientras la coyuntura nos va ganando y nos va pasando por arriba muchas veces. Sí, sí, y también, eh, bueno, ya, eh, ya lo, lo habrán estado charlando, digo es eh, notorio también el, el resultado en la provincia de Buenos Aires, y, y bueno, en, en, también hay algunos aspectos, en lo que tiene que ver con el ministro, este doble rol que habíamos hablado en columnas anteriores, el ministro de Economía, que también es eh, candidato a, a, hoy ya podemos decir, candidato a, a presidente, eh, y el, esto, el, el lugar totalmente central que tiene el FMI en ambos de esos roles y para el país en sí, y en este y en ese sentido, el, la cantidad de guita que le hemos eh, girado al fondo que el Banco Central le ha girado al Fondo Monetario Internacional en relación al bajísimo nivel de reservas que tenemos y a los daños que eso produce para el gasto público, para la economía en general, bueno, eh, si, si ahí no tenemos eh, una de las claves de, de los resultados y, y de la de la mala gestión o de terminar estar terminando un eh, un gobierno que no será eh, felizmente recordado, eh, eh, dónde está no? esto, el, la pérdida de, de las reservas del Banco Central es muy fuerte, el 62% de la caída de las reservas del mes de junio corresponde a los giros que le hicimos al FMI, eh, pensando en un mes en el que no se recibió de las exportaciones producto de la sequía aquello que eh, se, se hubiera recibido en un año sin sequía todo el comportamiento desestabilizador del fondo en este último mes, anteriormente también, ¿no? pero en este último mes, bicicleteando el momento del desembolso a la espera de los resultados de las PASO, eh, pro, pre, no promoviendo, exigiendo eh, el cumplimiento de las metas sin importar eh, las, las condiciones coyunturales de, de la economía. Y además, eh, insistiendo con algunas eh, reformas o incluso la devaluación, de con algunas reformas que son muy caras al, al corazón justicialista del pueblo argentino, eh, es realmente una, una actitud que se entiende porque se trata de un gobierno que no es de su preferencia, que no, que no es lo que ellos quisieran. Lo concreto es que el 23 de agosto ¿no? se espera ese desembolso de los 7.500 millones de dólares para alivianar un poco. ¿no? Estas arcas que bien venías vos marcando fueron quedando eh, cada vez más exiguas rojo, y cómo sí. condicionan. ¿no? El famoso pensaba en la figura del candidato invisible. No, no estuvo, no estuvo en ninguna de las listas, pero acondicionó el resultado de las primarias. Sí, completamente, estuvo condicionado y, y, lo, y lo seguirá estando, digo, porque el 23 de agosto viene ese desembolso, pero eh, los giros los vamos a seguir eh, enviando cada, cada mes, las revisiones eh, todavía eh, continúan y, y, bueno, nuevamente repetir algo que ya se dijo hasta el hartazgo. Con este acuerdo vigente no es posible eh, esto, una, un, no es una deuda sustentable ni sostenible y no es posible la gobernabilidad de quien sea. Sí, en algún momento alguna fuerza eh, política diría, ¿no? Bueno, que, no, que poner un punto y hacer un estudio de, de la deuda, ¿no? Desde dónde surge toda esta deuda que eh, se viene manteniendo en el tiempo. Diría la presidenta, mandato cumplido, que en su momento se pagó taca, taca, ahora volvió, sí. ¿no? Esa figura y no nos podemos sacar del de de el fondo de encima, ¿no? Que condiciona tanto y que obviamente marca mucha presión y que impone condiciones sin dudas. Sí, sí y que el 60% de las y los electores no votaron una opción que busque sacarte el fondo de encima. Si contamos los votos de mi ley y los votos de juntos por el cambio. Yo, esto sin hablar, sin meterme en la chiquita de que eh, tampoco, eh, tampoco por ahora lo estamos logrando en este gobierno, ¿no? Pero eh, sí. también ahí hay algo para preguntarnos de nuestra historia reciente y la memoria colectiva que tenemos acerca de eso, la anterior deuda, acerca incluso de, de todo lo ocurrido en la crisis del 2001 y la, y la novedosa, la, el, el novedoso vintage de. De recuperar los 90 como, como una época de políticas económicas exitosas por parte de la libertad de avanza. Sin duda, sin duda, coincidimos en esa instancia donde nadie ponía, en, en términos de elecciones, ¿no? de un número importante de adhesiones de votos, cortar, cortar con ese vínculo, con ese vínculo que marca mucho la, la agenda sí, sí. del candidato o la candidata la diga más o menos abiertamente. Estamos hablando con Julia Rigueiro en este marco de columna de Economía Política para también hacer una lectura de días D, los días posteriores sí. a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Julia, hemos hablado mucho, queda bastante todavía por problematizar. regresamos agradecemos el contacto acá en Verdes. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena tarde y charlamos la semana que viene. como no, un gusto Julia Rigueiro aquí en Verdes y Frites, en esta eh, seguidilla de análisis de lo que dejó la primaria abierta simultánea y eh, obligatoria.